...desde la sintonía de Berriozar y Ratias... ...saludos desde la sintonía de 100.8 de la FM... ...estamos a jueves 18 de octubre del 2018... ...y aquí comienza como cada 7 días... ...como cada semana Euskal Música... ...tu cita con la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...en todos sus estilos musicales... ...también este programa Euskal Música... ...lo vas a poder escuchar el fin de semana... De la misma franja horaria de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. En el mismo dial 100.8 Berriozar y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y a la hora que más te guste, el día que más te convenga, en Facebook y en Twitter. Además, en esas redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales, todo ello en Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berrio Fariratia y todo ello en Twitter, twitter.com barra Euskal Música FM. Además, los grupos que se pasan por aquí, por Euskal Música, los vas a poder visualizar, los vas a poder ver... ...a través de la página que tenemos en Instagram... ...Instagram, eh, ya sabes... ...ahí dentro de esa página... ...Euskal Música... ...te vas a poder encontrar todas las fotos... ...con los grupos y solistas... ...que han pasado y que por supuesto van a pasar... ...en esta nueva temporada 2018-2019. Nueva edición de Euskal Música cargadita... ...como la semana pasada de mucho contenido... Ya que hoy se van a pasar por aquí por los estudios de Berriozar y Racia por el programa Euskal Música La formación de Tafaya Jaleo para presentarnos su tercer larga duración interno insatisfecho También hablaremos del a rock que ya tiene el cartel definitivo Y hablaremos de la edición de este año de Nafarronies que se va a celebrar este domingo 21 de octubre en Altsasu, en Alsasua Y para abrir boca vamos a comenzar el programa de hoy con el nuevo trabajo discográfico de Benito Lerchundi, el álbum Ospakishun Gawian. Todo esto en la edición del jueves 18 de octubre en directo, sábado 20, domingo 21 de octubre en redifusión, en repetición. En el día 100.8 Berriozar y Ratia, como cada 7 días, como cada semana, en Euskal Música. Por cierto, ya tenemos por aquí a tres de los cuatro componentes de la banda Jaleo, a Íñigo, Ander y Javi. Antes de hablar con ellos de este tercer trabajo eterno e insatisfecho, de la trayectoria musical de la banda de los conciertos, lo dicho... Vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con una novedad lo vamos a hacer con el señor Benito Lerchundi que edita un nuevo disco de su ya larga trayectoria el álbum Ospaki Sunga wean". musicalmente Ospaki Sunga ofrece grandes y notables alegrías y sorpresas, el piano inicial de Naigago Nuke sobre un texto de Fernando Pessoa al igual que Ibirchean, donde el solo de guitarra eléctrica final a cargo de Grouch Bicuña te deja sin palabras las dobles voces de Olatsu e Inche una nube perfectamente integradas y audibles, la labor impagable de las cuerdas del a los Quartet, la batería de David Gorospe, el Boussouki de guitarra acústica y percusión del polifacético y virtuoso Ángel Unzu, un disco increíble que parece tener dos partes bien diferenciadas, aunque su unidad global es incuestionable. Tras cuatro canciones intimistas, introspectivas, degustables por su melancolía romónica, el tema Kim Ubat, con música del cantautor canadiense Alan Rankin y texto del versolari Yomaya, inaugura una nueva etapa en el cancionero de Benito Lerchundi, próxima al sonido country como nunca antes, sin perder, acentos célticos y muy folkies. De este nuevo disco de estudio de Benito Lerchundi, Ospaki tan, de dextreimos los temas i berchan i belar nerabean. Sa tous en Honduras. E chedu de san de yogo. El diruraren joanari eta ikasi Bizitza pasin egiten dela eta eskuak ez ditugu eskuak ez ditugu lotutan da Aşkadi txagun, meka txeyak ez du meresi eta Gozatu edo ez, ibaya bezara pasatzen gara, Obedo aqe Andi lur pasatzen jakitean anya nube no la el garrel londo mi xeitu a erriguarimegi dan uraren murmurio entsu ego te uraren murmurio entsu zientzia irageitenian bidean aurkitu intudanean. Lillurakerean elaino artean. Hene alabea raldatu eta eure eskutik nahi naukera Laudorio egarri zeginiko bide barna Iŋozoa Adiego ngonak Ene gogon Ez de san lau xotua Behan ez zaten, senti bezadan, nola askortzen den. Gutzi dank, belar nera behan ez zaten, senti bezadan, nola askortzen den. Dindu ala borti egin Eta gure betiko tasunaren etzea dela Eta gure betiko tasunaren etzea dela Pues ahí estamos sonando dos de los temas Incluidos en el nuevo trabajo discográfico De Benílton Erchundi El álbum Ospakisungauean Lo que escuchábamos, los temas Ibertsean Y el tema Velar Nerabean Y ahora nos vamos con ellos Nos vamos con la banda de Tafaya Kaleo El álbum Eterno Insatisfecho Vamos a escuchar el tema que abre el álbum Y enseguida charlamos con Íñigo, Ander y Javi De este disco, de la trayectoria musical De los conciertos y de muchas cosas más Música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 esta falla nos llega en jaleo con lo que es su tercer trabajo de estudio, Eterno y Satisfecho, recientemente estrenado. Con el tema que escuchábamos, Venga Despierta, se abre dicho álbum, en el cual te vas a poder encontrar 10 temas, como puedes comprobar, pegadizos y llenos de ritmo. Para hablar de este nuevo trabajo, de los discos anteriores, de la trayectoria de la banda, de los conciertos. Tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música A tres de los cuatro componentes de la banda Íñigo, Ander y Javi, buenas tardes Muy Buenas tardes, ah, bueno, buenas. Buenas tardes. Eh, Para comenzar vamos a hablar un poquito de los inicios de Jaleo ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma la banda? Eh, bueno, esto mejor sabrán mis dos compañeros Porque en sí llevan desde el principio Yo me incorporé más tarde, así que te explicarán mejor un poquito Pues comenzamos en 2009 eh, Tres de los cuatro componentes que estamos ahora en en el grupo y nada pues comenzamos pues tocando en el pueblo y así en fiestas de, de cerca de los pueblos y así y nada y luego ya grabamos ya el CD en 2015 y nada pues fuimos ya poco sí, a poco más adelante esa, ¿no? bueno pues sí grabamos una maquetilla, maquetilla de... primero pero va tampoco la movimos mucho sí, con, una con una maquetilla de ocho canciones y, y luego ya el segundo disco de Macracia que no sé cuándo fue 2015. Eh, Tenéis dos discos anteriores, como habéis comentado, y contarnos un poco cómo fue la aceptación por parte de la gente de la salida de estos dos discos, de los conciertos que realizasteis un poquito. Mira, eso te puedo contestar yo desde afuera, antes de entrar, visto un poco, pues siempre eran unos chales con mucha energía y sobre todo, no sé, reventaban en el escenario, lo que llevan dentro siempre lo expresan cara afuera, entonces... Ese primer trabajo ya de estudio que hicieron, el del CD de Macracia de 2015, pues sobre todo sí que fue bastante pegadizo porque a día de hoy sigue notándose como a la gente le sigue gustando. Sí, de la maqueta, pues al final eh, le hacíamos nosotros mismos las copias y le recortábamos hasta las cartulinas, ¿no? las acabábamos sí, con el disco y pues llegaba pues, a los amigos y poco más ¿no? al final. Uh -huh. Tampoco hicimos... ¿Que no se escuchó mucho? ¿no? Sí. ¿Sí? Hicimos sí, pocas las justas para los colegas y... Uh -huh. eh, jaleo, un trío de punk rock reconvertido ahora en cuarteto. Contarnos un poco eh. esos cambios y por qué este estilo de música a la banda. Eh, básicamente vino un poco, pues... A raíz de, de que llevan ya de, con el C del 2015, ¿no? Que se pues un poco de, de parón y a la vez pues tuvo unos problemas aquí el compañeros eh, eh, ayer, con la voz, que... con la voz sí. y entonces pues pensaron yo llevo con ellos mucho tiempo eh, los conozco de toda la vida eh, dentro que cabe todos hemos participado en el, en el primer sede de, de sí. democracia y la verdad Como amigos que, también sí. la verdad sí. que fue un reto y un honor porque entrar en un grupo de que lleva vaya percal de ocho años tocando pues poco sí. difícil, pero la verdad que nos entendimos mucho, llevamos muchas letras sacadas yo con, sí. con Javier y la verdad que salió rodado todo. Sí, pagábamos muchas horas también los dos juntos ahí tocando la guitarra y cantando y así. Y al final si no hubiera venido el under pues... O sea, yo no, yo no podría seguir cantando como entonces cantaba, he y... llegado a un punto que es que no podía llegar más. Y de hecho CD y... ha salido en un año, o sea, sí. desde, sí. desde que empezamos los sí, sí. cuatro salió rodado. ¿sí? Claro, pues ese esfuerzo pues, ahora se combina entre los dos y, y da más, joder, más fácil. Se lleva se puede llevar, se puede llevarlo. <risa> Desde los inicios de Jaleo hasta sí, sí. ahora ¿Cómo ha ido evolucionando la banda? Bueno, a cuestas y con y con mucha ayuda ¿eh? o sea, sí. a, a cuestas con mucha ayuda De los amigos que siempre eso, están sí. ahí De los que hoy en día Cada vez apuestan más por nosotros Que no sé no sé el por qué Pero les, les sigo animando para que apuesten claro, eso, desde <risa> luego Y sobre todo a duras penas Pagando siempre pues Como hemos podido las cosas eh, Luchando por sacar esto que, que es al final más que un grupo para nosotros También la ¿no? evolución ¿no? desde que Cuando éramos igual unos criados que empezamos allá... Que es que este yo, el Leple y yo, igual estábamos ya con 12 años ahí dándole a la guitarra y... Claro, también es el paso de los años hasta el día de hoy también. La evolución de canciones, de letras, de formas de ver las cosas o... Los músicos también, sí, claro. Sí, bueno, sí. Con Deseo nuestra ignorancia Su temor La imaginación No hay países ni fronteras Del mundo que quiero ver Luchando por una causa Sin nombre Y bandera Ah, bola. Ahora en 2018 regresáis con este tercer trabajo de estudio, eterno y satisfecho, sí. eh, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio. Eh, bueno, la idea como hemos dicho antes vino un poco pues a raíz de que Javier empezó con, con un poquito con la voz Cascada sí. y me comentó a mí llevamos ya unos meses pues prácticamente cuatro de las 10 canciones las teníamos más que hechas, pero por otro lado, entonces, claro, empezó a mezclarse eso con empezar a probar y y al final pues decimos decimos intentarlo y en el y nos pues que estaríamos tres meses grabando así sí, nos y luego entre retocar y todo sí. pues estaríamos cuatro meses por ahí <risa> luego ya hasta que ha visto la luz ha, ha sido un tiempo porque el diseño y todo nos hemos estancado ha habido el verano es un poco complicado sí, lo había hecho también el lindica iriso eso de, de sartagoga y... que siempre se sí. ha hecho una un mano claro. Pero y... Tenía mucho lío, ¿no? Y acaban después... Eso. Al final se le juntan sí. muchos temas y es complicado todo. Uh -huh. Pero bueno, al final ya cuesta haber salido. Pero salió, salió. <risa> salió. ¿Colaboraciones en el disco habéis tenido? Pues eh... no. No tenemos tenido colaboraciones. Pues colaboraciones, sí. Siempre en letras y en, y en algún tema que otro pues siempre surgen frases de alguna que, de conocidos, como en el primero, ¿no? Sí. En Mercedes siempre... En Demacracial también colaboró... Indica en una canción, la de Euskera. Pero como en grupo... este más que nada, ah, bien, sí, sea. ha sido en un poco no. de, de letras eso. y poco en más. En este así. no, eso es. Hablando un poquito de las letras, contarnos de qué van las letras de, de tercer trabajo, de estos 10 nuevos temas. Hombre, yo creo que estas son más ceñidas personales. O sea, sí que es verdad que la gente las lleva a su día a día o a su, o a su forma de ver y es lo bonito porque en, en sí son... este CD es muy personal, o sea, eh, no tiene que ver un poco con el anterior, ¿no? Un poco sí. el anterior igual era más Creo, sí. que tendría igual más crítica social, pues sí. eh, y esto igual desde un punto de vista más personal de cosas que igual las vivido en la vida sin, con, sin contar Exacto. tu vida, es ¿eh? pero igual si, cómo te has te sentido en, sentir, en, eso, en un momento o no? Te puedes identificar en, sí. en un momento. O que sí que es sí. verdad que la gente lo ha, lo ha vivido, o sea, se lo lleva se lo lleva su territorio. Eso digo y... si quieres, sin contar tú sí. tú Tu, tu vivencia, lo que sea, ¿no? Pues cuentas ah, ah. cómo te has sentido que ese sentimiento lo ha podido vivir, ¿no? Cualquier otra persona con cualquier otro problema, vaya, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Letras realizadas todas ellas por la banda? Eh, sí, sí. Sí, todas sí. por los pero sin medida eh, que ha sido por... Un amigo Víctor Alcaso. Eso, Arsasso, sí. de Víctor medida suya, sí. Uh -huh. Eso es. Mira, que lleva años también esa canción. Sí. Ajá. Uh -huh. Eh, detrás de la salida de este disco, Eterno insatisfecho me imagino que ha habido mucho tiempo de ensayos, mucho trabajo. Eh, contaros un poquito de esos momentos de ensayo antes de entrar en el estudio, como quien dice. Pues difícil, lo primero porque curramos los cuatro y aparte que yo soy hostelero y es un poco difícil eh, juntarnos entre turnos de trabajo y tal, pues la verdad que sí, los días que podíamos quedar aprovechábamos para darle a tope y así un poco... Eh, de joder, de prisa no y corriendo también, ¿no? No, no, no es nuestro fuerte, Así los intención. ensayos no son nuestro sí. fuerte, la Re verdad. Recuerdo que la última canción, de hecho, la ensayamos la primera vez un día antes sí, un de subir de, al estudio. Un días o sea, antes, que, sí. Pero, sí. Pero bien. poco express, sí. La bien la historia, sí. Pues si os parecía, antes de meternos a hablar de los conciertos, vamos a seguir escuchando temas del disco. Vamos a escuchar uno de los temas enteritos del disco. Eh, ¿Con cuál os quedaríais ahora para escuchar? Eh... Te doy la, ¿La y o... y satisfecho, el, el título ¿El del C. Neuronas ya no estaré el tanto Atrofiadas de aguantar Las mentiras de cuatro garrunos Y los engaños de los demás Y es que no sé un chonto He jugado con la verdad La derrota siempre continua Por la victoria no he sabido tratar Tu no interatia que sirva de ayuda Que me haga regresar A este mundo basura Donde la rapaz hoy Con la formación Ojaleo en el programa buscar Música De Berriozar y Ratía después de escuchar otro de los temas Que te puedes encontrar dentro de lo que es el tercer trabajo de estudio El álbum Eter el Eterno y Satisfecho El tema que da título a lo que es este nuevo trabajo Vamos a meternos a hablar un poquito de los conciertos ¿Cómo tenéis pensado presentar este disco? ¿Vais a, in vais a incluir todo? Eh, ¿Vais a meter temas de clásicos, digamos, de los dos discos anteriores? Pues sí, va a ser más que todo destacar este CD Para, para que la gente pues vaya haciéndose un poco a las letras y así, y luego también y, y seguiremos tocando temas que destacan de trocede, de también pues, la gente sí. para que no vaya al, al concierto y se queden todos peces de que... La verdad que llegamos a unos conciertos que tocamos el disco entero uh -huh. y luego ya sí que tocamos canciones pues las que nos dé la gana ¿no? de otros discos y eso, y antes de sacar el disco también empezamos tocando el disco o sea, ya sin sacarlo también sí, no, tocaba más tocábamos canciones del CD ya sin sacarlo, porque eh, no, aguantamos, llamaba, no aguantamos <ríe> no aguantamos <ríe> sí. eh, el sábado 6 de octubre, dentro de la edición de este año del Ormiaguna es. de fue la presentación del disco sí. y contarnos es. un poquito cómo fue el concierto, cómo sentisteis a la hora de presentar en casa estos nuevos temas eh, eso es la mayor ventaja es esa <ríe> la de presentar en casa porque sí, sin duda... Claro. Eh, ya no es la comodidad, es lo, lo bien que te lo bien que te empapes, te desenvuelves, eso tú mismo o que te Y eh, además que sí. no sé, para mí era importante presentarlo ahí porque es la gente que siempre nos ha aguantado, nos ha abierto las puertas tanto para ensayar como para escuchar nuestros berridos, nuestras historias y la verdad que es la cuadrilla, siempre, ¿no? La, eso y, es. Y así la fiesta que se montó y, y, y, cago en Dios. es un buen día, es que sí. sí. con un buen cartel como el que encima teníamos detrás también. Que también. ¿Qué mejor día que presentar tu disco en una fiesta que te la has organizado tú mismo, ¿no? Uh -huh. Entre la cuadrilla y así, sí. Eh, aparte del concierto de Tafalla, eh, la presentación, ¿tenéis ya cerradas fechas para presentar el disco? ¿Es un poco pronto de hablar de ello? Pues, pues es que de momento... andamos al día con pues, las sí, fechas. Eso es. sí, sí. Ahora andamos un poco pues mirando para hacer... Hemos pensado hacer algún videoclip y tampoco tenemos sí. muchas fechas señaladas ni... Las fichas de los conciertos suelen, sí, suelen encima, venir pues una semana antes, dos semanas antes, suelen ser así. Suelen ser muy encima algo. de cara invierno sí, suele ser muy... con el frío. Sí, suele pararse, ¿no? Un sí, poco, eso es. Sí. Pero, eso Pero vaya, es. el deseo de tocar, acabo de estar. <risa> el primer concierto que disteis como jaleo, ¿os acordáis cómo fue, dónde fue, encima un escenario? ¿El primer concierto? El primer concierto de jaleo, sí. Pues fue en el ¿no? Sí, a ver, fue en el, gaballe, el ¿no? Gabal y luego en el Chaflán también, fueron seguidos, fue seguido, sí. un de su... Sí, fue, o sea, fueron en... ¿Qué años tendríamos nosotros? No, sé no 17 entraría. años, teníamos o sea, el 2009, ¿El por ahí, con Sarta Coca. Igual en... antes, ¿eh? Sí, eh... no, yo creo que era por ahí, el 2009, sí, tengo el cartel por ahí. Y nada, muy bien, pues, ah, es que ah, al nada, principio, hostia. pues, todos sí. los colegas lo ves de otra forma, tampoco... Como no tocas tus canciones, tampoco... bueno, sí, vale, lo tenemos grabado en... En vídeo, tenemos en ah, principio. No, te eso no vale, se olvida. No, fue la hostia, sí, la verdad que sí. Zerre Ha estallado En mil pedazos Ya no queda alternativa Nadie los podrá parar Siento que esto ha comenzado Todo el odio acumulado Por las calles derramados Los temores más malvados Hoy la ciudad El disco ya está a la calle, eterno y satisfecho ¿De qué manera sí. se puede conseguir de manera física La gente que nos escuche? Pues lo vamos a, a distribuir En diferentes puntos De, de sitios de Navarro. pues La Raga, por ejemplo, en Tafalla Vas a hacer en, en el Chiqui, en el Pasadizo Eh, luego también en la raga en el Freeman en aquí en Iruña pues imagino llevaremos a, a la Rico y sí. a Tubelilla la... hay que maquinar un poco el laormí mismo también sí. si sí. se acerca alguno siempre alguno que lo haya conseguido la tajona ahí. también hablamos algo ¿no? De, por sí, estar un poco que como acaba sí. de llegar pues no tenemos tampoco muy... y cualquiera que se ponga en contacto qué está reciente ¿no? como de y ya que estamos hablando de cómo conseguir el disco físico los bares y la gente que quiera Coger a Jaleo, algún teléfono de contacto, Facebook o algo... Pues, eh, tenemos los números del teléfono en el disco anterior. Este no, tenemos yo, Facebook. No eh, ponerlo no en los, los Facebook, números. Facebook, Jaleo.rock, tenemos ahí una Facebook. paginilla que solemos subir cosillas, conciertos y, y sin más noticias. Pero más que decís. todo sobre el Facebook solemos sí. usar, sí. 10 uh -huh. temas de Puntrock, pero cada uno de los que estáis aquí, ¿hay alguna canción que le guste más que las demás? Sí por cualquier cosa, hago algún significado especial. Hombre, ahora se ha convertido ya en di difícil un poco seleccionar. Siempre al principio esta es mi favorita, esta es la mejor, pero ya después de ver el resultado final, la verdad que siempre Son suele todas. pasar que la que menos te gusta, te gusta sí. más y la que más te gusta, menor. Pero A yo mí... por quedarme con una me quedo con con el título del CD, la de tener insatisfecho solo por lo que podría significar para mí y para, sí. para, para el grupo, no sé. Sí y me quedo con ellas sí. sí. Uh -huh. La última balada a mí me ha hablado mucho, te la última balada. Yo estaría pidiendo perdón sin medida <ríe> y un poco hacia son todas, te tienen que gustar mucho para estar contento también con, con el trabajo y todo que, La verdad que estoy que más, que más satisfecho todo. que la hostia. Cómo o sea, que estarías contento también con lo que has hecho, sí. Uh -huh. Para ir acabando con la entrevista, algo que me <ríe> haya dejado así ¿Qué queréis decir? Hombre, pues sobre todo gracias. Ah, son... Gracias por contar con nosotros porque, por es que, aquí porque al final es nuestra primera experiencia de radio sí, la que Como sí. las primeras veces son un poco difíciles sí. Como en todas, pero bastante a gusto Y sí, hombre, sobre todo eso sí. que queríamos agradecértelo personalmente aquí sí. y, uh -huh. y, y no sé, algo más que decir Que el que se quiera animar a escucharnos o a vernos Pues oye, sí. invitado está calle Y que lo disfrute mucho también, el uh -huh. CD Y veo que habéis venido con guitarras Así que nos vais a tocar un par de temas, ¿no? Si eh, se nos permite, claro, que sí, sí. Eso, claro que, es. que sí El disco entero os permite <risa> <risa> ay, ay, ay. Bueno, si os parece, mientras os preparáis eh, Para tocarnos algún tema eh, Vamos a escuchar otro tema del disco Perfecto, muy bien ¿Con cuál ahora? Que condenado igual, mismamente o... Venga, sí, condenado de tabelas hoy desatas tu agonia de tu ruedazo y esclavo que amante de tu melodía no batez en el azuelo sin poder pestañear Tu entiendes a mi cerebro O mi cerebro el que te entiende a ti Escribemos nuestra historia para nunca olvidar Olvidar que un día hicimos nuestro sueño realidad Siempre que estuviste, siempre habrá un lugar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 va Qu vale hoy la pena cuando todo está de pena e siempre adoras penas dentrotro de lo que cabe lo ter que ella suena ol Prodolentos ah, duellos del rebaño es la magia que da el engaño Una lacra por y para talla Corrompida por miles mil de años El sudor cae de tu frente Minando el cantar en la fuente Arrojándote a las serpientes toma manos de la suerte Ah, ah mal de males ah, ah, mal de males ceda. bomba genocida Detorraba por tantas meteras Igualdad para el ser humano Eta escusa para ser esclavo Es tu tiempo es un recurso más preciado No lo dejes ahí tirado Pena! <risa SMINRA> bosses, no todo está totalmente controlado No todo está totalmente controlado Echar a caber hacia otro lado No todo está totalmente controlado No todo a caber hacia otro lado No todo está mal de males Pues Íñigo, Ander, Javi... Gracias eh, por por haber venido al programa. A ti, ah, sí, gracias. muchísimas gracias. Suerte con este tercer disco. Y muchas a ver gracias. si dentro de año año y medio veréis con otro de Tafalla a lo mejor. Esperamos. Claro, vale. Pues eso es. venga, muchas, muchas gracias. gracias. gracias. Vale. Hasta luego. Que hemos realizado con tres de los componentes De la formación de Tafaya Jaleo Con Íñigo, Ander y Javi Que además de presentarnos este tercer Trabajo discográfico eterno insatisfecho De hablarnos un poquito de la trayectoria Musical de la banda, de los conciertos Hemos podido disfrutar Eh, de dos temas en acústico, los temas Turrido y Mal de Males. Y ahora vamos a hablar un poquito del Atorch Rock porque ya tenemos el cartel completo para la edición de este año que se va a celebrar el día 29 de diciembre, como viene siendo habitual, en Atarrabia, villaba Los grupos participantes son The Bad Show, Auxili, Non Servium, M. Zeonac, Iruñerria Jamaica Class, Mafalda, Zartaco K, Kaleco Urdangak, Calco Descontrol y Belaco. Y hablamos del Nafarroñes que se va a celebrar este domingo, día 21 de octubre en Alçazú Alçazua, en el área 1, a las 10 el equitaldi de apertura, a las 11 Erronka, a las 12 estará Etorkizuna Danza Taldea, a la 1 de Mod Quartet, a las 2 Amaren Alabac, a las 15 horas los payasos Pochin et Apachin, a las 15.30 la banda del jefe Bigun y a las 17 horas Monsin Wagon. Nos vamos hasta el área 2, donde a las 10 y media tendremos a Nerabe, a las 11 y media Anita Parker, a la 1 a Erronka, a las 3 trick Dance, a las 4 y cuarto de la tarde Zartacoka y a las 5 y media Oyan Vega. En el área 3, a las 10 Errik Irolak, a las 11 Segasayoa, a las 12 Erronka, a la 1 a los payasos Kiki Eta Moco, a las 2 y media Sabes y El Cor de la Fera, a las 4 menos cuarto Erre, y a las 5 de la tarde Chimeleta. Y en el área número 4, a las 10 Erronka, a las 11 El Mago Dei, a las 12 Irrien lagunak a las 13.30 Triquitens, a las 15 horas Beyets y de 16.30 a 18.30 Gawargi. Esas son las actividades que nos vamos a poder encontrar en las cuatro áreas de del Nafarronies de este año 2018, de este domingo 21 de octubre en Alsazu, Alsazu. con la canción del Nafarronies te vamos a decir adiós. Será hasta dentro de siete días. Dentro de siete días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, todo lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, saludos, agur. iratia en el 100.8 DFM